¿Qué tal? Buenos días. Para las fiestas eh, nos juntamos tanto con la Cámara de Comercio, supermercados, minimercados, y acordamos que a las 16 horas cierran los grandes comercios y 16.30 no tiene que haber trabajadores en los locales de Vietnam. ¿no? esto es un poco siempre lo que todos los años se acuerda para sabiendo que bueno los, los empleados también tienen que ir a su casa y celebrar con la familia. Exactamente, y no solamente eso. Muchas veces tenemos... Eh, matrimonios eh, que los dos trabajan en comercio entonces se complica en la preparación de las fiestas una fiesta media rara no o se nos agarra en una situación complicada si bien veníamos con una situación complicada eh, nos agarra más aún no hablando de eso como lo vienen trabajando en, ahí me imagino que en constante comunicación con los distintos empleados Trabajamos en conjunto con la Cámara de Comercio. Sabemos que si no hay comercio no hay empleo y si no hay empleados no hay comercio. Entonces, sobre ese trabajo venimos hablando continuamente, en conjunto. Ayer, un ejemplo en una carnicería, bajó el 60% de, de, de la compra. Y, y la duda es cómo pago los sueldos. O sea, porque no tengo una espalda para, para solventar el trabajo de los empleados. Entonces, son estas políticas que por ahí uno... Eh, trata de, de evitar ¿no? eh, que se, se complique el trabajador y también la empresa porque a ver, si no tenés espalda terminás quebrando también Claro, justamente imagino que de aparte de la Cámara de Comercio lo que dicen es, eh, los aumentos que nos llegan son los que tienen que, pues justamente el comercio tiene que sumarle a lo que tiene que vender y, y bueno, y en eso también queda el, emple, el empleado que trabaja ahí que justamente se ve eh, en esta situación de, bueno si no estamos vendiendo mucho, ¿qué va a pasar con mi empleo? Claro, exactamente, entonces es trabajando en conjunto para que no se pierdan fuentes laborales que es lo, lo primordial, ¿no? Eh, así que bueno, en ese trabajo estamos continuamente ...con la cámara y con los supermercados también hablando. Muy bien, bueno, y en esta época justamente... Eh, ...teniendo en cuenta que normalmente... ...y te consulto cómo ha sido respecto a años anteriores... ...recién decías que en una carnicería... ...se vio que ha bajado casi un 60% las ventas... Eh, ...con respecto al año pasado, ¿cómo vienen viendo eso? Y estadísticamente siempre vas peleando al día, ¿no? O sea, antes vos veías que iban, compraban chango y hoy... Los supermercados también se están usando como como si fueran minimercados o despensa de barrio. Vas y compras lo que tengas ahora. Entonces, eh, es rara la situación, eh, es complicado, lo que se viene es complicado. Bueno, eh, hay que esperar que, que van a decretar hoy, que se va a hablar hoy. Así que, bueno, esperaba a las 12 del mediodía, pero lo pasaron a las 9 de la noche, 10 de la noche. Así que, bueno, estaremos viendo qué, qué medidas son las que se van a tomar. Claro, ah, es justo también un día como hoy, ¿no?, que es tan significativo para los argentinos y las argentinas por lo que se vivía hace 22 años. Exactamente. Entonces, bueno, es como que uno está con una incertidumbre generalizada, ¿no?, y nos pasa a todos, creo que a todos los que estamos en, en esta situación del laburo cotidiano, no, nos pega. Bien. Repasemos entonces lo que quedó acordado de las de los horarios para las fiestas, tanto para el 24 como para el 30. Supermercados y grandes superficies 16 horas. Todos los trabajadores mercantiles 16:30 están en sus en respectivos hogares. Así que bueno, eso es lo que se acordó. Entonces también es el pedido ¿no? a la comunidad que trate de no ir tan sobre la fecha, sobre la hora a comprar, que a veces no vemos también, no uno tiene que ir a hacer una compra en último momento y ve que está lleno de gente y dice sí qué pasó, pero son las 3 y media, cierran un ratito. Exactamente, comprar con anterioridad es lo, lo fundamental para que todos podamos tener dentro de todo una, una Navidad y un año nuevo. ¿Mm? Muy bien, muchas gracias. Bruno. No, de nada, felicidades.